un ratito con algunas de las personas que formamos parte de la radio como para que nos vayan conociendo un poco más. Y somos un montón y hacemos cosas muy diversas, muy distintas, muy distintas. Eh, ya hemos conocido o ya han conocido un poco más el trabajo de operadores y operadoras, productores y productoras y conductores y gente que trabaja con la página subiendo noticias... Y ahí vamos. Y ahora vamos a conocer a otro de los integrantes, Jean-Philippe Betancourt, que está en comunicación telefónica. Hola, Philippe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo te vas? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por, por acceder a la charla. No sé si te interrumpimos la siesta. Vos habitualmente, hasta ahora, ¿qué haces? No, generalmente no duermo la siesta. Ah, de bien. hecho, bueno, ahora por una cuestión estaba trabajando y escuchando la radio también. Y sobre el primero que nada, agradecerles por. Eh, haber pensado en compartir un poco esto de todos los que somos Radio Carmés que la verdad somos muchísimos ¿Viste? Somos un montón sí, sí, sí. Yo pocas veces termino viéndolos a todos, como calculo que les pasa ¿Sí? a cada uno. Pero uh -huh. eh, la última vez que nos juntamos, que hicimos una sesión de fotos, me sorprendí. Y todo <ríe> gente muy linda también. Un, un montón de gente, de todas es, las edades, de todas las formas de y colores. Todo grupo, de todo, es lo que más me gusta de la radio, justamente. Claro. Bueno, ¿y, y cuál es la tarea tuya en Radio Kermés? Mira, yo soy desarrollador web que por ahí es algo, generalmente me cuesta mucho describir qué es lo que hago, pero como para resumirlo, un desarrollador web te puede hacer tanto desde una tarjeta, una página web, una, una aplicación web, un tour virtual de todo podés hacer, es muy amplio. Uh -huh. A mí me gusta hacer cosas que sean usadas por mucha gente, eh, como... A un ingeniero civil le gusta hacer un puente por el que pase mucha gente y uh -huh. ahorre el tiempo. A mí me gusta hacer ese tipo de cosas. Y si tienen un fin que puede mejorar un poco la sociedad, como es el caso de Radio Kermés, para que te, cada cual pueda tener una voz que quizás es un poco difícil encontrarla, mejor uh -huh. todavía. Bien. Eh, qué bonito que la, la forma en la que pensás tu trabajo, ¿no? Porque alguien lo puede pensar como una cuestión muy técnica y qué sé yo, Este, pero, pero lo ves desde un punto, desde una mirada bastante social, ¿no? Esa comparación que hiciste con el puente, por ejemplo, está sí, está sí bueno. Sí. Bueno, en realidad por eso, claro, que si pueden llevar a algo que mejore un poco la sociedad o la vida de la gente mejor, como el caso de Radio es el plan estratégico para el desarrollo de Santa uh -huh. Rosa, todas esas cuestiones tienen un interés que quizás te lo lleva un poquito más de esfuerzo, pero eh, el beneficio... Eh, es mucho mayor que el en lo económico se claro. puede llegar así. Claro, sí, sí, sí, pasan por otro lado no la, las alegrías o las satisfacciones que dan determinados proyectos, como puede ser el de Kermés. Exactamente, eh, sí, ah, sí. Y a ver, entonces, eh, como desarrollador web, vos sos la persona que hizo la forma en la que funciona la página de Radio Kermés, que... que ¿En cada, la radio...? Sí. Desde el 2013 hoy estaba mirando, después de tu llamada tuve Ajá. que hacer un poco de memoria y buscar y sí, ahí, pero, y sí. <risas> como también escuché a Silvestre hoy, uh -huh. una, una entrevista que me la había perdido. Eh, sí, eh, hicimos desde el inicio cuando recién se transmitía solamente por internet, que creo que fue la primera radio que se transmitió. Eh, online. Únic así. Únicamente por internet éramos los sí. únicos, sí, sí. Sí, sí, sí, exactamente en ese momento y bueno, he tratado de ayudar a que tanto los periodistas tengan una tarea fácil al poder eh, contar sus historias o la gente que quiera tener una columna o eh, a las personas que la están viendo, así uh -huh. que también si tienen al alguna discordia o, o algún beso para tirar por la página, todos son para mí. Claro, www.radiocarmes.com ese es nuestro sitio, esa es nuestra web, ¿no? Que... Sí, actualmente bueno, estoy dedicado a que este fin de mes uh -huh. tengamos una una nueva página mucho más actualizada que le va a ser mu mucho más fácil a la audiencia, también eso va a estar bueno. Y es como un significa un montón de cambios. Sí, sí, sí, uh -huh. internamente también, así que creo que se avecina un buen momento para Bien. la radio. Y, Filip, um, eh, eh, ¿qué, ¿qué hacemos con, digamos, con todo el material que ya tenemos cargado ahí? ¿Va, va a permanecer de manera... Con, Eso digamos, va a permanecer, uh -huh. se crea un archivo universal para que no perdamos nada desde ese comienzo que tuvimos con las notas, uh -huh. que estaba viendo eh, un poquito de nostalgia de la página anterior uh -huh. y demás. Hemos pasado por varias etapas, pero todo se mantiene y no perdemos nada, que es la idea, no no olvidar nada. Claro, no olvidar nada. Somos eh, a esta altura, digamos, como un gran archivo de audios, ¿no?, este, en Radio Kermés. Y de un montón de voces también, sí, que genera, sí. hay veces que no se oyen, pero sí, ahí en Radio Kermés todo el mundo tiene un espacio. Claro, y bueno, porque todas las entrevistas que hacemos eh, las vamos subiendo este, a, un, a una biblioteca de audios, y de allí pasa la página, Entonces, todos los programas, todas las entrevistas quedan guardadas ahí en, en radiocarmes.com. Y, y además, como es la, la entrevista en crudo desde el principio hasta el final, eh, también es como un material periodístico de consulta que está muy bueno, porque... Vos podés escribir, podés hacer un resumen, ponerle un título o algo, pero tenés textualmente eh, las declaraciones, la información o, o lo que sea que se haya ¿Escuchás subido. Escuchás la voz de, claro. de, de la persona uh -huh. directamente que está hablando. sí uh -huh. sí Y hablaré lo bueno de la radio también. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo fue que te enganchaste con Radio Carmes? ¿Quién tuvo la culpa? <risa> no, el favor que me hizo Juan Pablo fue Juan, Ca Juan, Pablo, Juan Pablo Gavaza, Gavaza allá uh -huh. por el 2013 aproximadamente uh -huh. creo que fue. No, es más, sí, tengo la fecha acá, el, primer, el 5 de enero del 2013, uh -huh. hace pero añares. Y, ¿Y, y, y me por... comentó la idea sí. de que estaba surgiendo la Asociación Civil del Ágora, uh -huh. que estaban formando un grupo de gente, y, y qué me parecía. Y a mí me encantó eh, poder ser la persona que los ayude a poder mostrar todo lo que tienen para mostrar. Uh -huh. eh, básicamente, ahí fue el inicio, y bueno, con sus picos que hemos tenido... Eh, todavía estamos acá. Claro, porque además hemos atravesado un montón de situaciones, ¿no? Este, de... Un montón de gestiones, un montón claro. de situaciones personales, uh -huh. de todos los integrantes, un montón de esfuerzo ha llevado. Claro. Eh, y, y bueno, desde el 5 de enero del 2013. ¿Y por qué tenés ahí la sí. mano a la fecha? ¿Qué fue un, un correo? Me fijé cuando registramos uh -huh. el nombre de radiocomet.com. Simplemente el eso fue muy fácil, sí. Mira. El registro, claro, porque también sí. hay que hacer eso, guardar un lugar para, para que es, es como una especie de, de propiedad, ¿no es cierto? Exactamente, sí, se uh -huh. llama dominio. Es, dominio. Con ese nombre después podemos eh, mostrarlo en cualquier lado, sí, ya Está. queda. Está, bien. Eh, ¿Y te damos mucho trabajo? No, para <risas> nada, para nada. Eh, en sí estoy, eh, normalmente me he de la rutina, la tengo uh -huh. bastante repartida. Yo no tengo un horario de lunes a viernes, pero uh -huh. no... Eh, Bastante fácil viene bien, el bueno. tema con Radio Carmes por bien. ahora. Bien. Eh, ¿qué nombre el tuyo? Yo tengo que sí, preguntarte. Es todo un tema. Pues, ¿todo un tema? Bueno, además, la audiencia que me escuchó, que yo dije así, Jean-Philippe Betancourt, y lo dije así como al pasar, así, ¿What? ¿qué nombre es Sí, este? sí, sí. Contanos. Jean-Philippe Betancourt. Y Hussein también. Uh -huh. es, eh, tengo mezcla de sirio libanés y vasco francés. Bien. Eh, bien árabe por el lado de mi abuelo y. Por allá, bien lejos, tengo por el lado de las Islas Canarias un pirata que es de Betancourt. Ah, es mirá, lo más o sea, viejo que se ve ese apellido, pero bien, sí, sí. Bien. Siempre me precede el nombre, después espero estar a la altura, ¿no? Pero bueno, es una suerte. De chiquito era todo un tema. Claro, ahí también. Claro, por el tema del bullying. Digamos, no es, tu nom no es un nombre artístico o una forma de, de, de llamarte vos, sino que es tu nombre. Ah, no, no, no. Es tu nombre en el documento, digamos, ¿no es cierto? Sí, en el documento también. En el documento incluso está escrito con falta. Ah, ¿cómo? Pero yo lo utilizo correctamente. Bien. J-E-A-N, Philip con doble L, doble P y una E al final. Claro. Pero solamente yo lo acuerdo. Casi nadie que me conoce lo escribe bien. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, te tienen que conocer mucho y es una alegría igual. Todas las cargadas que pudiera haber tenido las tuve. Y te cargaban en la escuela. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, como a todo el mundo, calculo. Sí, que no, que no tenía la nariz grande, tenía el nombre raro, o no sé, sí, que sí, siempre había sí, alguna sí. excusa para, para molestarnos, ¿no? Este, sí. Bien, ¿y dónde naciste? Yo nací en Santa Rosa. Uh -huh. A pesar del nombre, y nací uh -huh. acá en Santa Rosa, estuve viviendo mi infancia en Buenos Aires, uh -huh. en Capital. Eh, pasé por la provincia de Buenos Aires y después volví para acá. Bien. Eh, decir, ¿y ya Acá... Me junté, uh -huh. me, me encontré con una novia con que estamos hace ya seis años uh -huh. y tengo la ventaja de que lo que yo puedo hacer lo puedo hacer en cualquier lado directamente con una computadora y un mouse claro. y conexión a internet. Así claro. que, por suerte, eh, tengo el tiempo bastante ocupado en varios proyectos. Bien. También. ¿Y cómo, cómo fue que, que digamos empezaste a trabajar de todo esto? Eh, fue... A los 13 años agarré la primera computadora que había comprado mi papá, uh -huh. en la casa, y a partir de ahí nunca más lo solté. Uh -huh. Empecé a investigar, a pesar de... Todo lo que yo sé lo puede saber cualquier persona que tenga una conexión a internet, solamente dedicándole tiempo, no es ningún... Claro, pero vos le dedicás horas realmente. y horas. Y Muchas. a mí me apasiona, claro, puntualmente, porque sí. imagínate que aprendí a mezclar lo que me gusta con una manera de vivir, y que además podés divertirte mientras lo haces Por ejemplo... Como te digo de varios proyectos, uno es que eh, ofrece Betours, una empresa uh -huh. que permite mostrar un lugar o un objeto en 360 como el Street View, como si lo tuvieran enfrente. Y eso son cosas que salen de acá, de La Pampa, que nadie se las imagina. Mirá. Existen, pero están, sí. A ver cómo sí. es eso. Decime un ejemplo. Por un ejemplo. era, quiero... te digo un caso. Sí. Eh, puede ser para salones, de, para, salones uh -huh. para cualquier un espacio al aire libre. Uh -huh. eh, vos podés recorrer un lugar como lo haces sí. en el Google Street View, moviendo sí, con el dedo, por ejemplo, sí. en el teléfono, y te podés ir moviendo de un lugar a otro, uh -huh. recorriendo varios ambientes o varios espacios, ya sea en una, un festival, en la espopime, eh, La Fontana, por ejemplo, un salón de eventos en General Pico que muestra eh, la parte externa, la parte interna del salón, la, todas las... me sale difícil por ahí... Sí. Siento que me estoy yendo por las ramas con algo comercial, pero... No, no, pero si la idea es que... Más o menos con... se entiende o... Pero perfectamente, y además la idea sí. es conocer, eh, conocernos más allá, está bien el vínculo con la radio, lo que vos haces y qué otras cosas haces y lo que nos estás contando nos abre, digamos, a... A otros, a otros mundos, ¿no? eh, claro, lo que sí. nos estás diciendo. Y bueno, y, es, y también sirve para mostrar, por ejemplo, una zapatilla, que ese es el ejemplo más claro. Cuando uh -huh. vos ves en el teléfono una zapatilla y la podés girar, sí. y la podés aumentar y ver en cualquier eso. ángulo, eso uh -huh. también. Bien. Que le permite a cualquier persona acá que quiera ofrecer algo, ya sea artesanal, con madera, de cualquier tamaño, uh -huh. eh, lo puede ver alguien en la china como si lo tuviera enfrente. Claro. Bien. De manera muy simple también. ¿Y eso lo desarrollás vos a través de la página? Eso, Betours, es una empresa uh -huh. que tengo con Florencia Ginter, uh -huh. que es mi pareja, uh -huh. que lo ofrecemos desde el 2015, que por suerte nos ha ido bien también. La idea con esto es que te permite viajar claro, mientras Estás lo vas en el haciendo. Lugar. Podés qué ir conociendo. Los, los, después los invito, si quieren, betour.com.ar. Yo, yo ya estoy en, la conocer. estoy en La Fontana. Ah. Y si es publicidad lo lamento, pero acá estoy recorriendo el salón mientras charlo con vos. ¡Qué bueno! Eh! Bueno, tenemos playas de Tailandia, tenemos oh, otros lugares lindo. que son más bonitos. Quizás que lo hicimos por playa pero sí. ¡Qué lindo! Eh, ¡Qué bueno! Sí, qué sí. Bueno. Proyectos, por suerte, muchos uh -huh. también. Bien. Bueno, entonces vos podés vivir de lo que haces. Sí, sí. Bien. Yo creo, y más... Eh, Con la demanda que hoy en día cualquier persona que quiera aprender a, a programar ni siquiera, porque tenés varios aspectos que podés hacerlo sin aprender a programar, pero uh -huh. es una muy buena habilidad, claro. te abre muchas puertas, eh, incluso para uno mismo. Claro, y la formación tuya entonces es como de oficio, vos empezaste... Autodidacta. Autodidacta, yo... vos le metiste sí. a esto y bueno, pero también tenés la capacidad de hacerlo. Sí, sí. también hice uh -huh. en la UTN para obtener un título, pero Ajá. realmente... El conocimiento lo adquiría autodidacta. Claro. Eh, esa es la es sí. esa la verdad. Es esa la verdad. Y todo el tiempo estar capacitándose, eso uh -huh. no hay que perderlo tampoco. Claro, es como que vos tenés tus, tus antenitas paradas a, a la información, a la búsqueda de, de otros lugares, otros. Eh, eh. ¿Y sí. hay, digamos este... Me gusta mucho leer. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Y lees en la compu o lees la... o lees en pantallas? Y... Si es algo técnico, generalmente, o algo lo veo en la computadora, hasta uh -huh. quizás con videos de YouTube y con uh -huh. todas las canales que hay hoy en día. Uh -huh. No uso mucho redes sociales a pesar de que trabajo con eso. Claro, sí. Porque eh... no considero que sean buenas para la privacidad de uno. No, seguro. Pero no, no, para eso no. Después también leo libros cuando, para relajación, sería. Uh -huh. Cuando no querés estar con la atención tan fija. Bien. Eh, ¿Libros para, para relajación? Pero ¿cómo? A ver... Y libro, libro que no sea de una temática, quizás los que más tengo son de temáticas técnicas, pero eh, Entonces algunos de una historia, una el... novela. Claro, ahí está, y ahí te... te... Sí. Te sirve para, para desconectarte para un poco. Uh -huh. Sí. Bien, y muchas veces todos estos trabajos así como que nos tienen ubicados frente a una pantalla eh, y, y a veces necesitamos o queremos o no nos gusta el tema del movimiento con el cuerpo. ¿Cómo te llevas con esa parte? ¿Te gusta caminar, hacer alguna, act pregunta. alguna sí, actividad deportiva? Te, pero no tenés ganas, no tenés tiempo, te gusta o no te gusta. Mira, tiempo igual tenemos todos, así que los que hagan como yo, que dicen, no tengo tiempo, no es una excusa, pero no, trato de hacer eh, algo, uh -huh. aunque sea salir, caminar, llevar a pasear al perro, eh, hace poco debería haber empezado una estación. Uh -huh. que es algo que tengo pendiente. Uh -huh. No, pero bien. Eh, bien, de todas maneras, como te digo, al tener tantos proyectos, y varios incluyen que te muevas hacia distancias y eso, claro. también algo de trekking haces. Y haces porque estás en movimiento, sin lugar a sí. dudas. Decime de nuevo cómo busco eh, el nombre concretamente de este proyecto tuyo de, de los... De Tours. B-Tours. B-Corta. C. T-O-U-R-S. B-Tours en plural.com.ar. Punto punto bien, acá ya entré. Perfecto. Sí. Eh, así chusmeamos un poco, a ver qué... Está bien, yo que, creo que ya, uh -huh. siempre se me ocurren maneras para aplicar uh -huh. lo que voy haciendo claro. y en Radio Carmen se puede usar también. Claro. Ya lo vamos a ver en algún momento. Seguro. Bueno, ¿y cuándo crees que va a estar la página nueva, decías, de Carmen. Tenemos comprometido que para fin de este mes ya esté en línea. Uh -huh, bien. Y lo digo al aire con esa seguridad. Uah, Mira. Fin de mes tenemos página nueva. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Y va a valer la pena la espera porque viene bastante atrasada también. Ajá. Bueno, pero... Esperemos que produzca muchos cambios en la radio para bien también. Ojalá. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Acá hay una forma de trabajo que hacemos... Bueno, es una forma de trabajo de, de comunicación comunitaria, ¿no? Que que también este eh, la posibilidad de compartir conocimientos y reuniones y vernos las caras eh, un poco más y, y en el caso en el caso tuyo este que bueno tenés un trabajo un poquito más aislado tal vez no sí del sí, sí, sí. es lo común yo siempre mm. estoy en la trastienda claro claro bueno, bueno de, como te digo de hacer cosas que lleguen a mucha gente uh -huh. Varios de los proyectos que tengo sé que llegan al 100% de los pampeanos y nadie se entera, y pero es que a mí me gusta que sea así también. Bien. Bueno, por eso yo te agradezco que hayas accedido a charlar un ratito con nosotros. Por... No, un placer. Pero es un poco salir del anonimato. Yo sé que no es sí, lo que te tal gusta. Cual. Pero bueno, como la idea era que la gente nos conozca un poco más y sepa alguna cosita más. Ahí ¿viste, lo de tengo nosotros? a Can Pablo avisándome que está grabado, que vamos a tener la página para este mes. Y lo sí, reitero, vamos mire, a tenerla. Y claro, y sí si lo dijiste con total seguridad, así que yo sí, te sí, creo. Sí, sí, Bien, eh, ¿qué significa, cuánto tiempo de trabajo, qué significa hacer eh, un, el, el relanzamiento de una página? Y todo depende. En este caso va a ser importante porque no solo es el relanzamiento de lo que la gente ve, sino la importación de todo ese archivo masivo de un montón de años de audio y noticias, uh -huh. a una manera que nos sirva de acá en adelante, no importa la página que tengamos, nunca perdamos ese contenido Ajá. y se puede acceder fácilmente. Bien. Así que por este caso, por eso fue, pero normalmente un mes más o menos. Uh -huh. Está La, para un proyecto normal. Y las cuestiones de la estética, de cómo se ve los, los colores, las formas, dónde ubicar esto o aquello, eso es algo que también lo definís vos, eh, se presenta... Eso es algo que se va comprobando en realidad también con el tiempo. Hay uh -huh. varias teorías que te van, que es en medio sentido común también, uh -huh. de a dónde vas ubicando las cosas. Eso también va a mejorar mucho, que yo lo veo ahora y me critico el trabajo que hice para claro. cinco años atrás. Pero eh, sí, es algo que está en constante... ¿cómo se diría en Encima hay veces que no me salen Con, palabras como en español, incluso sería en inglés, uh -huh. pero mejorar, claro está en constante es, mejora. Sí, en constante mejora, es, es este, los cambios y los desarrollos nuevos van apareciendo todo el tiempo. ¿Hay algún, eh, así como por ejemplo las pymes tienen la Expo Pyme o los que se sí. dedican a la ganadería? ¿Hay algún evento así a nivel internacional o algo que aglutine a, a desarrolladores de web? Sí, muchísimos. Uh -huh. eh, hay varios de Google, incluso hasta que se hacen acá en Latinoamérica. Eh, hay varios. A verdad, ahora me ¿Y? sale decirte Google Code, Esta. pero es, ese es uno, Summer uh -huh. Code, que se hace todos los veranos. Bien. De hecho, hay gente que puede participar porque es entrada abierta, sería, uh -huh. Uh -huh. y pueden participar y ganarse una pasantía en Google también. Bien. Google Summer of Code uh -huh. se llama, si quieren googlearlo. bien. Eh, lo vamos a googlear también. ¿Y vos sos bueno. de participar de esas cosas? Eh, una vez participé hace bastante, uh -huh. pero generalmente es por ahí para otro. Yo ya sé lo que quiero hacer y me quiero dedicar a proyectos propios que uh -huh. sin necesitar de mi tiempo sirvan y uh -huh. me generen un rédito. En este caso, yo no quiero trabajar para Google. sería Claro, claro. Eh, uh -huh. Básicamente es por eso. Pero de otras competencias, no. No, Está. pero no porque sea malo, ¿eh? sino por personalmente claro, porque no sentí la, con... sí, sí. la inquietud. Uh -huh. Y es como vos vas desarrollando también tu propia vida, ¿no? este claro, Tus propios sí, gustos, sí. ganas y, y demás. Bien, entonces, de entre todos estos proyectos, eh, tu casa, tu pareja, perro perra, Perro, perro, perro, perro. que me sacó varias noches uh -huh. de sueño en los últimos meses. No me digas. Al ser cachorrito, sí. Ah, sí, pero, bien. Es sí. una incorporación a la, a la, al grupo A familiar. la familia, sí. Claro. Bueno, ahora... Somos tres ahora. Hay, hay, que, hay que bancarse los cambios y, de, bueno, pero son todas alegrías las que traen estos... Sí, eh, claro que sí. Uh -huh. Animales no humanos, como me gusta decirles, porque todos somos ah. animales y ellos son... Sí, este, es verdad. Uh -huh. Este, sí, sí. Bueno, Filip, eh, ¿qué vas a hacer ahora cuando, cuando cortemos? ¿Seguís laburando? Sí, seguramente siga uh -huh. con eso. Hoy a la mañana estuve arreglando un par de problemas que había uh -huh. técnicos, pero uh -huh. no te voy a decir ni con cuál sitio, <risa> no, no. pero ya están resueltos. Bien. Así que seguiré con Bien. la rutina normal. Dale. Bueno, muchas gracias por este ratito con, con nosotras. Acá vamos a seguir haciendo la siesta que nos fue y acompañándote con algo de música. ¿Hay algún estilo de música que te guste en particular? ¿Algún grupo, gente, algo en...? Ay, mirá, sí, no, pero ¿sí? ahora me decís y se me pone la mente en blanco. No. Yo igual les quería agradecer de nuevo por la oportunidad sí. y a la audiencia bueno. que puede llegar escuchando, bueno. a estar escuchando. Bien, Así bien. que no, no te puedo tirar ninguna idea. Vamos a pensar ahora. algo que, te, que creemos que te puede llegar a gustar, ¿está? la lo dejamos dale, dale. a Nina, que de eso se encarga ella. Uy, qué peso, Nina. Muchas gracias, Nina. Bueno, abrazo grande, Filip, y hasta la, la próxima. Bueno, Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Jean-Philippe Betancourt, eh, él es nuestro desarrollador web. Él es eh, quien asume la responsabilidad de nuestra página, eh, del desarrollo de la página y ahora eh, trabajando para que a fin de mes tengamos nuestra nueva página y, y con todo lo que eso implica. Ahí conocieron un poquito más a alguien más que forma parte de esta radio que como él lo decía al principio, muchas veces nos da muchas satisfacciones que tienen más que ver eh, con los lugares en los que nos posicionamos en el mundo y en nuestra forma de ver la vida, el mundo, las comunicaciones, las tareas que hacemos, eh, incluso mucho más que este, el rédito de tipo económico que pueda llegar a tener otra clase de emprendimientos. Filip eh, vive de lo que le gusta hacer, desarrolla, eh, lo que hace, le gusta ser independiente, es un creativo, es un autodidacta eh, y nos encanta que forme parte de Radio Kermés. Así que le agradecemos enormemente porque sabemos que no le gusta para nada eh, esto de darse a conocer y, y que haya hecho una excepción para charlar con la siesta que nos fue.